Bueno, pues volvemos a estar aquí. Ahora tenemos delante nuestro a Dream Hunters. Buenas. Buenas, Buenas ¿qué tal? Bueno, Buenas. bueno, presentad un poco ahí cada uno que tocáis sí. y tal. Yo soy Nando, que toca el violín. Bueno, Yo toco, toco. Que toca, tocaba, ya está fuera de este grupo. Yo soy Aarón, toco el bajo y canto. Y yo soy Pau, batería. Y faltan dos que no podía venir, pero bueno. ¿Están que... regando el cactus? Sí. ¿Se tiene que regar por la noche? Sí. Bueno, estamos de vacaciones de momento. Sí, sí. <risa> Pero bueno, a ver qué se puede hacer. Bueno. ¿De dónde viene el nombre de Dream Hunter? Uf. Eh, en realidad no viene de nada. No viene de nada porque teníamos el grupo, teníamos la gente. Teníamos las canciones menos el nombre. O sea nunca había sido tan difícil buscar un nombre porque nos costó la tira sí fuimos diciendo palabras así sueltas mientras bebíamos una, una, una, una pluja de palabras no la lluvia de ideas sí. y... La excusa era beber y, y, sí. y quedábamos y ah, bueno has pensado algún nombre y nadie había pensado nada Sí. No, pero primero fue, fue Green Hunters, gri, green, Hunter, ¿no? green, green, es verdad. Green. Pero a, había mucha gente que no le gustaba el verde. Sí, entonces ya me... <ríe> sí. Pues bueno, potrín. Y, y, <tose> no, no ¿no? <tose> claro. nos, nos ponemos la fama de borrachos y a y nuestras madres que opinen lo que quieran, ¿sabes? Que la Rosa decía que el green era, le parecía un poco sexual, violento, ah, ¿no? ah, sí, sí, sí. Bueno, la gente de Monferré que está muy loca. <tose> o sea, ¿por cuántos conciertos hiciste sin nombre? No, no, no. O sea... Sí. No, no. Claro, es que. No, ninguno. ninguno ah, no, no teníamos nombre sí, ya, entonces. Sí, ya teníamos ah, nombre vale, vale. Estu estuvimos un año eh, solo componiendo y buscando nombre, ¿sabes? O sea. Hasta que no tuvimos el nombre y ya todo bien preparado, no, no salimos a la luz. Joder. No salimos a la luz, que era una mierda de concierto, pero bueno, da igual. Espluga es sí, es rock ¿Sin es ¿Eh? ya un super ¿Dónde se estrenasteis? Los eh, en las plugas, en la fiesta de plugas el de la, la fiesta de la primavera, ¿no? No sé qué, bueno, no sé un concierto, Como ¿no? un primavera sound a, pero a, a, en... Hay vídeos de ese concierto, lo ves y dices ¡Hostia! <risa> qué van, Dios, sí, la verdad es que dábamos pues pinchamos asco pinchamos alguno. No, no, no, no, gracias <risa> Pero Buena bueno, idea. había que romper el hielo, ¿no? Pues ya está Y, y nada, luego, bueno, luego ya estuvimos en Vía Julia Tocamos por el barrio Vía Julia es como una sala así enorme, como el Rat Mataz, <risa> pero en prosperidad. Y no que sí. pagar entrada ni nada, ¿no? Puta madre? Sí. <risa> Al, aire, Al aire, es como aire. un anfiteatro. No, la verdad es que empezamos con bolos a saco. <risa> empezamos con los Mackenzie's a tocar ya, con los Dreadnoughts. El tercero, que, creo que el tercero fue con los Dreadnoughts ya, con la gente de HFMN. Sí. Joder. Y el quinto ya fue a Madrid, ¿sabes? Imagínate. Joder. Empezamos cagando hostias, o sea. Es, Estamos del palo, joder, qué pasa aquí, ¿sabes? El peña, guau, guau, guau, y gente, empezar a conocer gente, pues MySpace y... Ah, tú tocas con Real McCann y sí, sí, tal, ¿sabes? De, de Lado a lado y... Mm. Pf, impresionante. ¿sabes? Yo creo que esperaban sexo oral a cambio. Sí, <risa> sí yo creo, no sé, los vi con falda y dijeron, ¿No, esto tiene pinta de... Algo <risa> así. <risa> o sea, ¿cómo sienta esto de empezar, por decirlo de alguna manera, y catapultarse ya? No sé, es... como, No sé. Eh, yo creo que. Bueno, no sé, día algo grande va. Fue pasando, que tampoco nos damos mucha cuenta y poco a poco iba saliendo conciertos cada vez más. Sí, no sé, sí y, tiempo, y sí. En y, poco pues, tiempo, además. Sí, te das cuenta de que no haces nada para buscar conciertos y te salen un montón de peña que sabes que te, que, que te quiere para tocar y te, incluso te paga, ¿sabes? Y no sé, en los últimos años hemos tocado ca cada mes casi. O sea a mí a veces hasta me sabía mal porque me venían grupos de amigos y decían cómo lo hacéis tío para que os para tocar aquí digo no sé nunca hemos buscado nada claro no, no, no, no, no nos apuntamos a concursos ni nada sabes simplemente pues miramos el correo y siempre hay un motivado que quiere que montar un vuelo <risa> no sé movidas o sea, para fiestas y sí, lo que no se sé. dice está en el momento adecuado en el tiempo adecuado sí ¿no? sí puede ser. Sí, sí hay muchos grupos de nuestro estilo Entonces eso también ayuda, que un poco nos elijan a nosotros antes que a otros. Sí, supongo que la gente dice, ah, pues es punk, y también fiestero, así con violín y acordeón, pues, ¿sabes? Encaja en cualquier sitio, ¿sabes? Desde conciertos de HFMN que, que traen a grupos de hardcore y de punk, ¿sabes? Pues hemos teleonado a grupos, ¿sabes? Yo, qué sé. yo creo que con el nombre de Drink ya incita a que la gente beba y así consume la barra. Sí, no sé, ¿No? algo así, pero la Digo verdad es que han sido... Cinco años que hemos estado ya, que no hemos parado de tocar, ¿Tiempo? ¿sabes? 5 sí, o 4 años que llevamos. No, no me acuerdo, ¿no? Pero, pero que han sido muy intensos, ¿sabes? Que no, no hemos parado. Y a Madrid, bueno, no sé, hace poco hemos hecho una gira mini gira, por el País Vasco y no sé. No no, va mal, el tema de bolos, aún salen cosillas. ¿Cómo fue la gira esta? Bien. Bien, muy bien. Muy, por muy bien. el norte te tratan muy bien. Muy loca, muy loca, la verdad, también. O sea, Nos quedamos sin gasolina, mirad a tu pista. Es verdad. <risa> Dos kilómetros y medio andando para ¿Eh? ir. ¿no? <risa> y y, y uno, uno, uno iba con la falda, sin cayumbos, ahí. Y sin DNI. Sin DNI, <risa> caminando por el arcén, ¿sabes? Sal, saliendo de Madrid, ¿no? ¿Era? Sí. No, y, yendo, yendo para Logroño, creo. creo era, no sé. Mm. Pero, que ahí solo estaba la Guardia Civil. Sí, eh. sí, sí, pero... Eh, Momentos de, de palo ¡Guau! Como nos pide la Guardia Civil Este sin el triángulo Sin el chaleco No sé muy, muy así. Después echamos la gasolina Y la furgoneta en arranca <risa> <risa> <risa> ah, pero, pero, pero sí Al final sí Nada, pero bien me, me, me, me, Trato de puta madre Por el norte Sí Eso no llegaba Ya no estaban cerveza Cachis de cerveza y Sí, De puta <risa> madre, ¿no? Te <Sí, risa> pagan la comida Yo me acuerdo que esa gira Estuve todo el día borracho es que, Para aguantar el ritmo Era <risa> Una buena gira, ¿no? Entonces <risa> Impresionante, sí, sí. Muy bien, muy ¿Estuviste bien. ¿Estuviste una semanita fuera o así? O? No, no. Estuvimos… Teníamos que hacer cuatro conciertos, pero al final salieron no dos. Sí, o salieron sí. dos. Ah. Teníamos que tocar en Bilbao también, pero al final… era cosas de, del manager. <risa> <risa> Vamos a echarle la culpa al manager. Para compensarnos, nos llevaron otra vez luego a… a ¿Dónde fue? A, a Burgos. A en vez Burgos. De estarnos en el, o sea, en, en vez de cuatro días en el País Vasco, hicimos dos días en el País Vasco y luego nos llevaron a Burgos también para allí, mm. a ver qué tal salía. <risa> No, va a aprovechar, ¿no? Ya que estoy cerca. También te voy a decir una cosa. O sea, para hacer una gira de muchos días, es que, claro, hay algunos que estudian, yo trabajo, ¿sabes? Todos tenemos cosas que hacer. Es muy difícil hacer una gira de tantos días. Y. Casi que prefiero hacer conciertos entre semana ¿sabes? variados ¿no? Sí. Y yo qué sé, ya si en julio tenemos vacaciones, coincidamos, que no hay exámenes y todo, pues a ver si se puede hacer algo pero está difícil la cosa ¿no? No, y también la putada está muchas veces en eso no solo pase la vida de músico con la vida normal claro, ya, decir, eh, hostia, es que no hay cuesta, tiempo no claro, están todos estudiando yo tengo que pedir fiesta es que claro es una movida es, mm. se puede bueno. vivir de la música no yo, no <risa> bueno, yo creo que con <risa> nah. desde el punk punk rock y todo lo que le sigue nah, eh, tío, es súper si, chungo si un golpe de suerte como los manels o, si sí. fuéramos Justin Bieber o es algo que, así claro, yo creo que aquí Eh, es depende del prototipo que hagas, o sea, de música. Eh. Si haces rumba, tienes más posibilidades. O yo que sé, esta gente que hace no música sé. pop que enseguida te la pinchan en la radio y te la ponen cuatro mil veces en la cabeza y ya... Pues se hace famoso, coño. ¿sabes? Hombre, pero supongo supongo que si Si tienes mucha pasta y pagas ah, a los no, 40 no, principales sí. para que salga claro. nuestra canción, sí, la sí, de sí. Drinking Song, sí, sí. ahí claro. whisky, whisky, whisky, whisky, la peña se lo sabrá. Sí, depende de cómo te sí. lo toman ¿no? O sea, hay, hay grupos que pagan por tocar, ¿sabes? Y Eso. Nosotros esa idea no, no va con nosotros. O sea, nosotros si cobramos, pues mira, lo que cobramos para el grupo y nos pagamos discos, giras, hoteles y lujos, ¿sabes? Y ya está. Pásalo bien y ya está. Mm. Y el local de ensayo también que implica... de... No, el local de ensayo lo pagamos ¿sí? sí, cada uno se paga el suyo ah, Pero menos mal, porque si no estaríamos arruinados Porque si nada no... Pero bueno Y bueno, ¿quién escribe las letras de las canciones? Bueno, principalmente yo, Aaron Sí Aron, es que es el que más domina el inglés y tal. Que no tiene nada que ver, porque yo siempre les digo, oye, decirme temas, ayudarme, pero aquí la peña se toca los huevos a dos manos y... No, a ver, más que nada, porque, a ver, yo puedo aportar ideas, podemos aportar ideas todos, pero claro, al traducirlo al inglés es más difícil. ¿Y que... por qué en inglés, entonces? Porque... porque, bueno, viniendo del rollo celta, irlandés, así, que lo queríamos enfocar, pues... abre más mundo en inglés que... Que ¿En sí. castellano en catalán? Corres el riesgo de que alguien te diga «Hostia, pues este no está bien pronunciado, no sé qué, ¿sabes?». Ya, pero, pero bueno, pero... ahora no hemos salido a Europa, así que… <risa> <risa> la gente no se entera. ¿eh? A menos que haya estudiado el First eh, y… Eh, a menos, sí. Eh, el típico… No, Pero a menos así la música llega más, a más peña, ¿no? Sí, sí. sí de hecho, sí. hay gente que nos escucha en Alemania, ¿sabes? Y sí. estamos metidos en un blog de estos de Punk Folk y hay muchos seguidores de Alemania que… que yo vi cuando vi la web, tío, dije, ¿qué pasa aquí, tío? Tenemos que ir a Alemania. Creo que en Alemania no deben entender muy bien el inglés. No, pero también, como todos los grupos que escuchamos que son así, de este rollo, pues cantan en inglés. Supongo que hemos querido ser uno más. el estilo, sí, básicamente es en inglés, Hay muchos grupos que ganan en castellano de este estilo, pero, no sé, nosotros hemos preferido hacerlo así. Muy bien. Está este aquí el Aarón? Claro, ¿Eh? y siga estudiando. Sí. sobre qué hablan las letras o qué mensaje tienen? Bueno, más que nada anti, antisociales de, de todo lo que está creado y el capitalismo que mueve todo y, y también aparte están es, es como si hubieran dos ramas las serias y las bromas que no tienen nada que ver con sí, nada sabes la, la que de son cachondeo, sí las de cachondeo sí, bueno. porque como tampoco somos un grupo muy serio no. así en, musicalmente hablando de no sé de melodías y eso que parece más happy que otra cosa También. Bueno, no, yo, yo no creo que sea. Aunque también tenemos una canción que nos cagamos en la policía y, sí. y es súper feliz. Sí. ¿sabes? <risa> y estamos diciendo, te voy a arrancar la cabeza, por ejemplo, y, y, y, y la canción es. Na, na, ni, na, ni, no, ni", ¿sabes? La gente sí. no se entera. La... Pero es que <risa> pero claro, básicamente. Yo hasta creo... que tenga la letra, no, claro. Supongo yo que. Habrá gente que se moleste en buscar el significado de sí, la alegría, ¿no? Sí, sí pero, pero no. Solo nosotros simplemente y no me decimos... De nada. Sí, pero hablamos de lo que nos mola, ¿sabes? Pues yo qué sé, pues... Si te apetece hablar de tu ex, pues haz una canción de tu ex, ¿no? Sí, <risa> si tu ex era una hija de puta... <risa> pues, pues te los temas. <risa> ole, pues, ¿sabes? Sí, <risa> no sé. No, tampoco, seguimos, sí. tampoco seguimos... Tampoco ah, seguimos... nada, pues vamos, somos punkis, pues vamos a hablar de antisistema, no, ¿sabes? Pues, no, pues... Yo qué sé, si te apetece hablar un poco, pues ya está. Tampoco nos cagamos en Dios. En o el... si un día llega uno cabreado con el curro o algo y lo explican en el local, pues, no sé, se te queda y dices, pues voy a hacer ah, un tema de ¿podríamos esto. Podríamos decir que le damos más importancia a la música que a las letras, ¿sabes? Sí, a... en realidad sí. Porque esto es cierto, la melodía la busques acorde con la, con la letra. ¿Quién hace no. la melodía en el grupo en sí? Es, es raro de explicar. No sé, es, que es raro, porque, a ver... La cosa es que Aaron y yo, ¿vale? Cuando hicimos el grupo, eh, dijimos, o sea, nosotros tocamos punk y rock, ¿sabes? O sea, no, no teníamos ni idea de este estilo. Entonces, dijimos, ¿cómo coño metes un violín y un acordeón en este rollo, ¿sabes? No teníamos ni idea. Entonces, lo que hacemos es hacer la base, y entonces, a partir de la base, pues metemos melodía de acordeón y violín. Pero, ¿sabes? Y luego la letra. Y luego la letra. La letra es lo último. Sí. Bueno, o sea, que primero montáis la base, después le... Montamos de... la base de la canción, ¿sabes? De punk rock, lo que sea. Mira, que a ver, que luego la vas tocando y vienen los detalles, ¿no? Mm. Los típicos, detalles ah, pues aquí, no sé qué. Pero normalmente hacemos esto. El acordeón y el violín lo hacemos aparte para, para que cuaje bien. Bueno, costó, ¿eh? Encontrar ese <risas> método porque, claro, era nuevo, ¿sabes? No sé. Hombre, supongo que es más fácil hacer una melodía de violín y acordeón con una base ya hecha. Sí. Sí, que sea, que dé más pie, ¿no? Porque también sí, con el violín sí, debe ¿no? ser un poco chungo, ¿no? También decir, bueno, pues aquí me meto yo y hago esto, ¿no? Bueno, a mí me ayuda un poco, Pau, con <risa> el pianillo. Sí, ¿eh? claro, yo toco el pianillo, ¿sabes? Y le ayudo. Pero claro, eh, este, que lo cogimos de una orquesta sinfónica, no había tocado en su vida, no <risa> había tocado en su vida, <risa> pum. De verdad. Hijo, eh, iba al conservatorio, lo normal de un violín, lo normal, ¿no? Pues claro, te ha llevado el buen camino. <risa> el buen camino. <risa> claro, lo, lo normal es tocar el, el folk y tal. Pues claro, metiendo tanta caña, las primeras canciones este iba folladísimo, ¿sabes? Y porque es bueno el cabrón, pero si no. Ahora ya lo, lo hemos controlado para que no vaya tan apurado, pero las primeras canciones yo me acuerdo que. Era... Se acababa yo más cansado que todos ellos. ¿sabes? Le pedíamos demasiado. Sí, claro, era. Y ¡Oh, violín! Va, ¡Venga, venga, venga! venga" ah, pues un solo aquí, un sé. Sí, claro, claro, claro, claro. Ahora ya le hemos. como que hemos pillado el truquillo, ¿sabes? Y. y a, a mis trozos a lo mejor que nos hace falta, violín acordeón. o acordeón. Sea, sí, las nuevas canciones ya van más. Sí. Más relajadas en decían, ese tema. puedes hacer esto y te con la boca. Y claro, con la boca es muy fácil hacerlo. Claro, <risa> transformalo No, sí. y luego las voces, ¿sabes? Si tú estás haciendo voces y pones un violín y un acordeón, pues que vaya. Eso con el disco también nos costó cuajarlo un poco, ¿sabes? Sí. Los volúmenes y todo, que, es, que no tapara mucho, no sé, es que también hacemos voces y tal. Y... ¿Cómo, saca, sí. ¿Cómo sacasteis el disco? Pues por estudio. Pero pagando y tal o sí, bueno, sí. conseguimos dinero y vamos no, o a de conciertos y. Sí, ya, sí, ¿no? todo de conciertos. <risa> o sea, nosotros no hemos puesto ni un duro. O sea, o sea, redondo, de ¿no? Madre. De puta madre. Sí, sí eso sí. Eh, pues. Es nuestra filosofía. O sea, yo tengo un grupo. Pero, o sea, de grupo no, no Intento... No perder dinero, una sola mano. No perder dinero, pero tampoco perderlo. O sea, <risa> Aunque, bueno, lo de pagar el local sí que lo pierdes. Eso es lo bueno, único que perdemos. como quien paga la actividad extraescolar, ¿sabes? De... De <risa> anda, no me jodas. <risa> Yo lo veo así. Sí, es o... como pagarse un vicio. Sí. ¿Dónde ensayáis? En Hospitalet. Fabregada. En la Pabregada. Bueno. Es una nave industrial claro. con muchos locales. Cerca de salamandra, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos grupos de ahí. ahí. No Si queréis autógrafos, pasar por el 736 <risa> ¿Qué ensayos? ¿Una vez a la semana? ¿Dos? Pues no, ahora Menos, ahora menos, ¿no? Sí, sí porque ahora una todo. vez o sea, ¿Qué pasa? Que Arona ahora vive en Tarragona Y está más jodido ensayar Claro, es el bajista cantante, ¿sabes? O sea... ¿Ha venido hoy hasta aquí únicamente para la entrevista? No, no, no. Sí. Ah, vale, vale, No vas a ver mal ahora, <risa> No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, Pero que claro, estoy hasta la polla. No, entre semana, <risa> sin bajista. Que claro, yo, batería sin bajista ya me y encima sin cantante, pues nos, se nos hace duro. Que deberíamos ensayar, ¿eh? Sin aroma. Pero... Claro, deberían. Pero, <risa> yo ya les he dicho. No, no, que nos conec de palo, Nos verdad. conectamos online y yo ensayo en casa, que le tampoco pasa nada. Claro, bajista, bajista… <risa> Ah, antes es que ensayar, base. antes enseñábamos más, pero bueno. Bueno, sabes. ahora, como acabará este año, ya nos pondremos a tope otra vez. Sí, y con muchas ganas. Se puede ensayar sin guitarra, se puede ensayar sin violín, se puede ensayar sin, <risa> sin <risa> guitarra, pero estos dos son esenciales. La, la base, la base. Es... Se pierde todo. Sí, lo hemos intentado y es un asco. ¿eh? <risa> ¿Los objetivos como grupo cuáles son? Um... Tocar. tocar. No, no, vale, tocar no. no, la finalidad que tenéis. Finalidad, sí. pues yo creo, yo creo, eh, mi opinión. Yo creo que nuestra finalidad es llegar a hacer algo grandísimo, rollo una gira europea, ¿sabes? Para tener una buena experiencia de grupo Y, que, ¿Y luego dejarlo. Y luego déjalos. <risa> a ver lo que No, es y, no, no mejor, luego que se muera alguien de nosotros y así… hacemos la, le, hace la leyenda, ¿no? Sí, claro, claro, claro, claro, Hacemos leyenda y ya… Eh, Nando, morirás tú. La, <risa> siempre mueren las baterías, ¿sí? no, ¿eh? Y ya luego a los nietos decirle ah, Pues cuando tenía, ¿sabes? No, no sé, si, la verdad… Sí, tampoco esperamos mucho, ¿no? No, bueno, pues ir haciendo, ¿sabes? Sacar discos lo más posible, hacer un videoclip, yo qué sé. Sí. Lo, lo, lo que hacen los grupos, ¿sabes? Tampoco queremos ir a la MTV. Es que no no sí. no, no nos Yo mostramos. creo que vamos haciendo por porque lo necesitamos. Yo, por ejemplo, sí. tengo como 10 canciones hechas en casa... Así que te grabas con el portátil mal y él tiene otras diez Sí, tenemos el segundo disco ya preparado. Sí, sí. Acabéis de sacar primero ya pues. Tenéis trijantes para rato. momento tenéis trijantes para rato. Pero finalidad quiero ser famoso. No. No. Que sé cómo están las cosas. O a lo mejor tocar con los grupos que más significativos son para nosotros y, y punto, ¿no? Sí, yo creo para que mí sí. yo creo que lo que buscamos son experiencias nuevas y buenas, ¿sabes? De giras y. ¿Por, porque qué influencias tenéis de grupos que. No FX, RKL, Propagandi. Eh, eh, somos más pun rockeros que sí, sí, sí. <risa> no, no, en serio, mucha gente dice es que ponéis en el MySpace que tenéis influencias de Flogging Molly, pero no os parecéis una mierda, ¿sabes? o sea <risa> es que Hombre, pero es que eh, creo que donde nos inspiró más fue en el concierto de Flogging Molly del Apolo. Sí. Que fuimos tú y vamos yo, a verlo. empezamos a beber whisky y dijimos, pues vamos <risa> a montar esto. <risa> <risa> <risa> <risa> pero luego, claro, vimos que era... Pues, todos igual, que, que nos aburríamos un poco sí. porque era muy lento, ¿no? Sí, más que nada que... El punk folk, así, el típico punk folk de dropping Murphys y todo esto, mm. es eh, muy visto ya, es que no sé, nosotros buscamos algo más, tío, no sé, supongo que nos mola más detalles, más punk rock, así, más... No nos sé, mola, más no mola mucho ese rollo, Celta, así, pero... Pero lo, no, nuestro, le, claro, nuestro, ¿sabes? Sí. <risas> es que yo creo que escuchamos más grupos de hardcore y de punk rock, bueno, al menos Aaron y yo. Que, que grupos de Dropping Murphys y todo esto, ¿sabes? O Real Mackenzie serían los que. Sí, se Real Mackenzie más. yo creo que se acercan más a nuestro rollo porque hacen un rollo así más. Más rapidillo, ¿no? O dreadnought Más fiestero, ¿no? Sí. Mm. Pero no sé, la verdad es que no. He escuchado muchos grupos, he escuchado yo muchos grupos de punk folk y para mí es muy parecido todo, ¿sabes? Mucho, la misma voz, de, la de sí. Shirley, Molly, no sé. Ya, a mí no me mola hacer eso. Es muy típico, no sé. Hay que buscar el la tilde, sí. ¿no? La cosa vale, que, vale. que diga esto Claro, es... claro, hacerlo tuyo, ¿no? Más que nada. Sí, de repente montar un trozo de hardcore, un trozo de metal, <risa> metal, que no se sí. lo espera nadie y el vídeo es más personal. Ahí, sí, sí, sí. O cachos ¿Y? de manowar y todo. Sí, tío. sí, es verdad verdad. Ah, hostia pura, ¿no? Hostia yo, pura. yo creo que la gente lo aprecia, a alguna gente, ¿sabes? En plan, bueno, pues tío este aunque sea así. No sé. Diferente, ¿no? Sí, es diferente, es su, su rollo. Sí, y hay muchos hardcoretas tira. me han venido en plan, oh tío, pero es que vosotros metéis mucha caña en hardcore, ¿sabes? No sé. Si te fijas en las versiones que hacemos, tampoco hacemos versiones. Bueno, teníamos una versión de Floating Mori, sí, pero mm. la otra, por ejemplo, fue. Bad Religion. Eh, Bad Religion, la de. ¿Cuál era esa que ves que es más rápido? Una de My Game is, game is First. Y otra de Rancid. Sí, yeah. Rancid. Tampoco... ¿Sabes qué...? Hostia. Que no son punk rock. Se nota que venimos de, la, de, la, de esta rama del, del punk rock, ¿sabes? Y nos encanta de nuevo Bar religion y hacer voces así, en plan... El rollo Paddy, que es el típico, que está bien, ¿sabes? Pero yo un disco entero no me, no me lo escucho. Yo pa yeah, para, yo un para un concierto a lo mejor me está lo paso guapo. bien, bor borrachillo y tal, pero no... Es más de lo mismo, ¿sabes? Que claro. no te tengan ganas de escuchar más o vamos mm. es, es muy, muy cansa, cansa, cansa, porque es repetitivo a lo mejor, ¿no? Sí, no, no sé, es, lo, hay tantos grupos así, tío, hay muchos, ¿eh? O sea, mm. Yo no me esperaba que hubieran tantos, pero hay muchos. No sé, buscamos originalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? No sé. Mm. Haber estado dentro de grupos más punk. Bueno, él sí, yo, yo estaba uno de hard rock. Pero, yo, pero bueno, a mí se me cambió los cables y. Los Aural. Los Aural, del barrio. Pero. <ríe> sí, ¿eh? eran del sí. barrio, ¿eh? Tocábamos por, el, por la Tereo y tal. Pero. Pero ya está, a partir de ahí dije, yo quiero tomar el punk y. Yo tocaba en los 13 picas, así sí. punk, hardcore. Pero bueno, también, no sé, me dio un siroco y dije, <ríe> sí, hostia. Sí, no, no. De sí, esa, no sé, soy muy impulsivo y me dan esas rayadas y, y dijo, pues va, voy a hacer otra cosa. Yo tenía bueno. super punk en el conservatorio. Conservatorio y, y los que faltan tampoco... Bueno, Rosa tenía un grupo de acordeones, de folk. De esos de... de... Música medieval. Música medieval. No, música catalana popular de esta. O sea, imagínate... Sí, bueno, a cambio. Cada, cada cambio. Y bueno, bueno, a el Raja tenía un grupo así de punk moña, ¿no? Eh, no sé, era... Era pulmoña, no sé. <risa> venimos, venimos de raíces bastante diferentes todos, pero bueno. Al final, mira, hemos cuajado y, y aquí estamos. ¿Qué opinión tenéis vosotros básicamente un poco de tema de las GAE <risa> ah. de la de la o dicen es GAE y sí. que eso pasa por la cabeza si sí, por <risa> lo menos el dinero que recaudasen realmente se eh, encarase a los grupos, la idea digamos no es tan mala, ¿vale? mm, quitando algunas cosas como que interpretan que vas a cometer delitos antes de cometerlos, cobrando un canon digital, cobrando <risa> cosas de estas pero bueno, eso lo dejamos aparte estaban, est la idea digamos es procurar que los derechos de autor se se, se, se mantengan Lo están haciendo muy mal y por lo tanto son unos gilipollas. Porque cogen dinero, se lo quedan para ellos y a los grupos les llega un 0, algo por ciento. Entonces, esa no es la manera. Eh, también están intentando hacer como un monopolio. Ahora te dicen que si quieres registrar una canción tiene que ser por el CAE. Sí. Eso sí. no es del todo cierto. Tú por crear un trabajo tienes ya los derechos. Lo puedes registrar en el registro de civil, bueno, en el registro no, civil gracias. en el registro de no sé qué, de, de, de España. Que es, sí. gratu bueno, es gratuito, no vale 10 euros, 12 euros, me parece, una cosa así. Y esos no, no cobran dinero, no, no procuran dinero. O sea, no, no reparten dinero tampoco, me refiero. También hay otras maneras, como sea el copyleft, todo esto, que es muchísimo más abierto. Entonces, el CAE se podría ir a la mierda rápido. Sí, ah, de se, de se lo, lo ha estudiado, troncillos. ¿eh? Se lo ha estudiado. No, pero es que me da mucha rabia. Se, se lo ha mirado bien, se lo ha mirado bien. No, es que el GAE es un tema bastante... Aparte ahora están metiendo la nariz con eso de la de, no sé si lo sabéis, sí. también me metiendo la nariz. Y... Tienes libertad ¿eh? para cagarte en quien quieras. de No sé, es que es un rollo un poquillo que si se si hiciese bien, digamos, podría llegar a ser útil. Para los grupos sobre todo, porque si de verdad mirasen por los grupos, podrían serle muy útiles. Pero haciendo como lo están haciendo, la están cagando y lo van a joder y cada vez van a... A, a odiarle más gente y cada vez más gente va a intentar tirar por otros sitios sí. o bueno, pues, cualquiera como hacemos nosotros ¿no? sí, como nosotros por ejemplo tenemos la licencia de copyleft hmm. que hmm. no sé si sabéis cómo va pero se pueden hacer usos no ¿Cómo comerciales va, cómo va? no sabéis qué se sabe no. vale <risa> no lo no, no. sabemos <risa> en vez del copyright pues está el copyleft que tú decides cómo atas tu disco por ejemplo le puedes dar totalmente libertad para que se distribuya por internet, para que hagan un uso comercial, para que se ponga en, en sitios comunes, digamos, o sea, en discotecas o en bares, todo esto. Sí. O bien puedes restringir el uso. Si hacen uso comercial, sí que te tienen que dar algo. Si hacen una variación del tema, que marquen el tema o que te tengan que pagar algo. Que todo esto lo puedes decidir tú, pero sí. también le puedes dar total libertad, o sea... Claro, porque eres tú mismo quien te, quien te gestiona la música y te sí. dices qué vas a hacer con ella, ¿no? Sí, eres tú quien decide la licencia que tiene tu música, no lo decide alguien y… O sea, es que, claro, al ponerle el copyright ya estás diciendo que ni uso comercial, ni que hagan variaciones, ni que… Nada, o sea, absolutamente nada. Y el dinero ese realmente tú luego no lo ves. Ya, yeah. súper nazi. Es, es… Es en a le estamos pagando esto, ¿eh? La jubilación de Teddy. La jubilación de Teddy. <risa> Aparte no sé si os habéis enterado, que ahora se han descubierto que los ingresos de Ks se financiaban otras empresas y esas otras empresas eran de directivos y vamos, que, que no, que el dinero no llega. Que sí, es toda una red, es toda una red. Es todo una noción. Pues sí, como todo, ¿no? ¿Y de los grupos comerciales? De los grupos comerciales. Pues que tocan por dinero y por mí y no penas nada. A mí me dan pena. <risa> no, a ver, no, no. A ver, sí. los, los grupos comerciales que ya son famosos y que, y que ya están en lo alto. Mira, oye, puta madre, ¿sabes? Sí. Se la has currado, ¿no? Yo qué sé. Bueno, no, en realidad no, no se la han currado no, no. nada. Han tenido un golpe de suerte, les ha venido un pavo y le ha dicho, oye, te ficho en este sello. Y... Sí, o el papi de uno les ha dicho, ten, te pago 40.000 no, kilos. Los que ¿sí? me dan pena. Eh, hay grupos que están como nosotros y que. Hacen lo que pueden para, para triunfar y pagando, pero bueno. No, no quería decir el nombre, pero bueno. <risa> pero, ¿sabes? Que, que van con su patrocinador y, y, y van pagando conciertos para y publicidad para que salgan en Radio Sol, Radio MTV, bueno, todo. No sé. Una de marketing que la verdad es que pff, a, mí, a mí me da pena porque el mérito no, no es de tu música. O sea, si... si Si lo vas metiendo a las cabezas de todo el mundo, al final te acabará gustando, Pero a ver, supongo que esto es como todo, que la culpa, la única culpa que, que, que tiene alguien es quien los escucha, ¿sabes? Y quien les compra. Bueno, pero como somos, somos en este país la gente es así de borrega, es, de borrega que, que, que el... Y, y, incluso yo. Bueno, en este coño, país y en todos los países. ¿sí? No, Pau. No sabemos las canciones del cantor loco, no me jodas, ¿sabes? O sea, ¿por, ¿Eh? ¿Por qué? Porque te la ponen cuantres, te por en la cabeza con canción. Te machacan con la, con la música ahí, tum, tum, tum, tum. Al final sí. te la acabas aprendiendo. Sí, sí. Pues, huevo. sí, sí Pero huevo. Sí. Para mí, esos grupos, a mí, me dan, me dan lástima. Porque, porque no es mérito musical, ¿sabes? O sea. No han triunfado como. Como músicos. Como músicos. Han triunfado de, de marketing y de publicidad y de machacar a los oyentes, o sea ese grupo se acaba sí, no sí. o sea sí. hay el grupo que realmente se lo curra y acaba triunfando porque se lo ha currado y porque es bueno, ese grupo se recuerda a lo largo del tiempo y crea claro, escuela. Hay grupos que después se basan en ellos para crear nuevas canciones, para crear nuevos trabajos. El grupo que nace de la nada se desaparece de la nada. Hombre, yo me acuerdo de los Backstreet Boys y de las Spice Girls, por ejemplo. <risa> bueno, bueno, es un caso, pero un caso especial. Sabes. Pero bueno, no han creado escuela, no han creado escuela. ¿quién pero mal, menos mal. <risa> no, pero por ejemplo, un, un ejemplo, eh, Simple Plan, ¿os conocéis Simple Plan? Hmm. Este grupo no, no. Na nació creado ya, o sea, ya juntaron a cuatro chavales y dijeron, mira, vas a tocar aquí, vas a tener una discográfica de la hostia, no sé qué, vas a triunfar. Y, y los Powerwallets, ¿eh? De puta madre. Y, y ya estaba todo grabado, ya estaba todo compu compuesto, ¿sabes? Y es que, para tocar así, bueno, yo personalmente... Ya, yo no podría, me volvería no podría, loco. ¿sabes? A mí me dan pena esta gente. ahora yo qué sé, los grupos estos que son millonarios. O sea, hay mucha gente que critica Offspring y, spring pues esta gente se la ha currado. Esta gente ha ensayado en garajes, ¿sabes? Y... Pues se ha hecho millonario. Pues... pues Bravo, sabes por ellos. Pues mira, de suerte, yo qué sé. No, Otro, no, pero lo que se ha criticado de Spring ha sido los últimos discos, por ejemplo, que han sido cuando. Ah, bueno, eso es otra cosa. Que, que luego cambien y de estilo. Pero vale. Bueno. Cuando se han vendido los grupos esos, pero. pero ¿Cuándo se han vendido? Partido, en su principio, en su ¿no? principio que a lo mejor no existía ni eso comercial. Pero, pero dime una cosa, ¿cuántos discos tiene Ofe Spring? Ya, ya, no así, si los primeros... Vale. Haz, haz, haz 40.000 discos con el mismo rollo, ¿sabes? Es que es muy difícil, ¿sabes? También, no sé yo, con esto... Pero no se dice que no cambien, dicen que no lo marquen. O sea, Bien. cuando viene a una discográfica y te dice, para triunfar tienes que hacer esto, eso ya es feo. Más que nada, sí. incluso feo para los grupos propios. Tienes que grabar un anuncio de Pepsi. <risa> <Por ejemplo. risa> Venga, va, ¿lo grabamos o okay? qué? De Pepsi. Va chicos, que no me bebéis nada. <risa> no, yo estoy no, estoy nadie. Abrir latas, abréis latas. Ah. Y de aquí a 5 o 10 años, ¿cuándo veis musicalmente? Bueno, si no lo hemos palmado Dejando de, cir leyenda. De, de cirrosis. Eh. No sé. Lo que no es. Yo me. yo me sigo viendo. 5 o 10 años aún me sigo viendo en sí. Dream Hunters. Sí. Muchos años, sí. eh. Igual hacemos... Te jodes, tío, o cambiamos de batería, da igual. No, igual, igual somos trinjantes con hijos. Eh. ¿Qué dices? Oh, oh, oh. No sé, eh, no sé. Mal tema, mal tema. La rosa hasta que. que... Anula, anula. La rosa hasta que familia. Cam cambia, cambia tema. No, no, no sé, no, no. realmente no sabía decirte 5 o 10 años. No, pero yo sí que me planteo eh, cuando sea más mayor ya tocar en un grupo de funky. Siempre me ha apetecido Olvídate de nosotros Da igual, pues nada, todo en midi Y salgo yo solo y, me, y toco el bajo Así, ya está Hombre, no, pero a lo mejor, yo qué sé Si estamos muy cascados ya Que no, podíamos, no podemos tocar ya tan rápido pues Oye, que son 5 o 10 años Tampoco nos vamos a morir, eh pero A ver, tú tienes 25, yo tengo 24 ¿Qué me estás diciendo con eso? No. 34, bueno, sí, aún podríamos aún podríamos. No, no, no, no me jodas, joda, ¿eh? que no, no, no se puede, se puede. ¿eh? Claro. Con, uno, con unas cuantas drogas Y... Nada, tío no. Contra fusiones de sangre. Oye, si, si los Bar Religion y aún siguen tocando. No, pues ya está. Pues ya está. Sí, toca, <risa> tocaremos, seguro. Sí, si, si Dios quiere. <risa> no, no, okay. Bueno, a lo mejor no serían tan tan hardcore las canciones. A lo mejor nos no un poco más rockero, no sé, más rock folk, más, más moñas. O incluso acústicos. ¿Y qué? ¿No? ¿Eh? No, nah, me dicen que no. <risa> <risa> que tu tupa pa, tupa tupa al gimnasio para aguantar. Pues sí, <risa> no que, que, que, que, que hacer algo porque. Vida <risa> es <la> sana, <risa> estos cabrones. Amor, Deja de fumar ya, casi. Deja de fumar o algo. <risa> ¿Tienes alguna anécdota? ¿Algún bolo? ¿Algún ensayo? Uf, Uf. Eh. Un montón. Bueno, un montón. Hostia, yo me acuerdo de un ensayo <risa> que. <risa> Bueno, quedamos todos un día y eran las fiestas de la, de la uni, de, de Sardañola, ¿La UAB es, ¿Es esa? Sí, autónoma. Sí, de la autónoma. Y nada, y, y que Hernando no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y ahí ya nos enfadamos. Y llega a abrir la puerta y decimos, ¿tú qué? Ahí todo rojo, del sol quemado, con una cara de pasado. Y dice, ¡Que me habéis jodido la raíz <risa> Y ahí todos. ¡Oh! Pero, pero no puede ser. Ahí no será no. hijo de puta. Sí. Sí, sí. Encima de que llega tarde. Bueno, te voy a que, decirlo que era, era San Juan. ¿no? ¿Ah, sí? Era la noche de San Juan Quedaba a ensayar después de San Juan, Qu me... de San Juan la, Nosotros, pero, ¿Sí, eh? pero mira sí, sí. ¿Mm? Es que yo todos los ensayos bebo No, nah, a ver, estábamos todos <risa> de resaca eh, Pero es que este pavo vino, macho <risa> Con unas condiciones No, <risa> nah, sí, nah, no, bueno, anécdotas Eso es una buena excusa Anécdotas tenemos unas cuantas no cuando se te rompió la cuerda a medio de concierto, tuvimos que tocar sin él. ¿Cuál de ellas? No había, <risa> no, había no había manera. No tenía cuerdas el pavo, ¿sabes? En un concierto. Y todo concierto sin violín. ¿ca? Bueno, y el raja que bueno, no toca no to AA, con una guitarra con cinco cuerdas, porque la última no la usa nunca. Anécdotas de estas, no sé, muchas, es que yo qué sé. Es que el, no... se le rompió una vez la guitarra al raja, no sé. Sí, se le rompió el mástil la parte de <risa> arriba. <risa> sí. <risa> ¿Pero en un concierto o ensayando? Justo después, después de un concierto. Menos mal que fue después. después. Fue, que fue, fue. No, fue cargando los tractos. No sé. Que, pues se lo <ríe> y y encontró y partido, de, de la mitad. Y antes de tocar en la presentación, que se desengancha el enganche de la guitarra. Se le cae la aranderita que hay allí para conectar el Jack. Saliendo todo, saliendo ahí, súper espectacular y. Y es raja. ¿Os acordáis en un concierto? Que fue el de AID. El de AID, que era la presentación de AID. Que empezamos la, la intro, tope de... ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tope de tan, to -oh, y, y hago el redoble y se me cae la baqueta y tope de... ¡Hostia, <tose> sí! No, no, espera, no. No, no se le cayó la baqueta. Yo estaba así... ¡Tan! Me voy a girar y me pasa la baqueta toda, hostia. Por delante de la cara. <tose> ¿Sabes? Es que además era un momento tope de que la gente espera entrar ahí, caña, ¿sabes? Y era un momento clave que... Eh, Y, y fue tope de. Eh", y tope de cric, cric, que, y... cric, cric, cric, cric. <risa> Bueno, pues volveremos a tocarlo otra vez. <risa> <risa> que vaya asco, ya está. Vaya, vaya, vaya, vaya, <risa> entrando bien, hombre, entrando bien. Sí, sí, ah, sí. Por... sí Puerza, eso fue muy grande, ¿eh? Ah, pero, pero el disco rayados le moló, ¿eh? Ese detalle. El disco rayados. El, <risa> sí, sí. el sello que nos fichó ese día. <risa> ese día, sello, día. Ese día, mira, fíjate, nos fichó un sello, ¿sabes? Discográfico de Pum. Y nos dijo, hostia, tío, son la hostia. Bueno, y yo dije, ya, pero has visto la intro, ¿no? Que hemos hecho. ¡No, nah, nah, tío, esto, esto mola, esto mola, esto es punk, tío, esto es punk. joven, no la suerte no tenemos, macho. Sí, pues sí, sí. sí. Nada, ten tenemos muchas, pero ahora mismo. Pff, bueno, hemos hecho unas cuantas, pero. ¿Y groupies os han salido alguna vez a un concierto? Bueno. <risa> yo tengo novia desde hace. Desde hace ¿Y tiempo. Que, sí, venga, va, ya se está quitando el bulto el hijo de puta. <risa> No, bueno, no, yo me no. en bragas y de todo, en cada concierto. Esto. No, es no a ver Ah, yo me acuerdo de unas que, que se acercaron a, al escenario ahí y comenzaron… ¡Violinista, no sé qué! <risa> hazme ¡Ah, el amor! <risa> <risa> sí, porque iba con las melenas. Ah, claro, <risa> melenas, <risa> melenas. <risa> melenas. Claro, iba a los gavilanes y, Iba con, con la camisa ahí, sí. con, la suelta ahí con las melenas sueltas ahí, con la ahí. Vale, es que yo grupé y es difícil porque a mí nadie me ve, ¿sabes? O sea, <risa> eh, pero vosotros. O ver, tú. ¿No? ¿Alguna que te haya venido.? Ah, pues, Después. No, Aaron. Es que bueno, qué bueno Pues eres? no, no me acuerdo la mayoría, la mayoría de groupies son pavos que me dicen ¡He eh, tío, tocas de puta madre bajo! Y dices, ah, gracias, tío no, <risa> ya. la birra, ¿no? <risa> no, esto de la groupie yo creo que es una... No, no en el punk rock creo que no hay groupies Esto chicas. es más para los rockeros, yo creo Que sí. Sí. Sí, van ahí con, con Apretando, paquetes. Claro. Sí, no, aquí no Nosotros con las faldas... No, no, intenta mirar la, la, las faldas, eh, debajo de las faldas. pero… Eso sí, pero eso de, ahí no, de ahí no pasa. Ahí ¿Tú con la batería tocas con falda? No, yo no. no, no, no, no. Yo, yo me la pongo a veces, pero es que me, me incomoda, me incomoda. Y pero debería, eh, debería. debería o sea que no es verdad comodas. eso de que las faldas son cómodas. Porque a mí es lo que me dicen que es verdad, es, es verdad, súper sí, es súper cómodo. Sí, es súper cómodo, pero claro, yo estoy sentado, ¿sabes? Y claro, o se le no. ve toda la huevera ahí. Todo, la huevera. La huevera. Es que... Mamá. Eh! Y no ver, plan, no es plan. en verano vas sin de abajo y vas notando la brisa, sí. y es buenísimo. <risa> Nada, de, debería, debería. Hostia, yo debería me acuerdo de un concierto en el pueblo de tu hermana que vino, bueno, vino tu madre y todo sí. y <risa> que bueno a veces pues me da y hago calvos y, <risa> y no junto bien las piernas y se me ve. El <risa> no llevas gallón por ese día. No. Y claro y todas y son lo no es así Y bueno, da igual bueno, mira. mira, mamá Mira, mamá El viejo que está tocando, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. No, sí, mi madre viene a, a concierto Sí, a mi madre le gusta, le gusta Claro A veces se asusta porque, claro, se leía la de Cristo Ahí con los pocos y... Se, Se asusta, pero es lo que hay. O sea. y dice: ¿es que hacer? ¿Soy ¿sí? como es popagatán? No ¿Me entiende es? esa diversión. Sí, sí. Hombre, es que le dices: No, tocamos folk así, con violín y acordeón. Y después ven a la peña a ver, Y la lo reventándose lo está, la pues. cara. <risa> sí, bueno, el concierto de la presentación fue una locura, ¿eh? Sí, sí. Se rompió el techo, sí. las banderas, todo. Sí, ¿Cuándo sí, lo hicisteis? El, el 23, el de, de diciembre. ¿Y cómo fue? Cómo fue? Muy bien, Muy espectacular. Bien, espectacular. Aparte de que nosotros estamos ahí sembrados, eh, de rollo concentración máxima. La gente me lo dijo, de hostia, tío, hoy lo habéis clavado. O sea, no, no, la gente súper contenta, se lo pasa de puta madre. Vino, vino gente, bueno. Sí, vino, gente. vino mucha gente. Era sí. gratis <ríe> el concierto, tenía que decirlo. Porque, claro, sí. Pero no, no, sí, la gente se lo pasó de puta madre. Gente volando <risa> por el sí. suelo. Nos tiraban, nos tiraban birra. Se aquí. ponían faldas en nuestro honor y todo. Sí, sí. y fue muy tío. Fue <risa> sí, sí, tía, sí tío. eso muera. La verdad es que fue muy punk ese concierto. Yo estaba ahí tocando y diciendo, ay, madre, la sala… <risa> mm. Me va a reventar. Sí, sí. ¿Dónde tocaste dónde era? En Garcilaso. En mm. Garcilaso. En Sarera, en Claro, es que es una, es una sala que hacían jam sessions y… y Y hace, Hostia. hace poco hacen conciertos de, de rock y claro era el primer concierto de punk que hacían y, y claro vienen los gofars que estos también lo han un montón. Y de patético que también, ¿sabes? Pues claro, pidiendo un muy bien de peña a, a liarla. A liarla, simplemente. ¿Sabes? Sí. Y lo viene, yo, yo, yo le pregunté, ¿eh? al tío de la sala le pregunté, oye, ¿la hemos liado mucho? Y, no, no, tranqui, sí." Eh, ya sabemos que es punk. Sí, es punk. <risa> <risa> esto, esto, es punk. Ver, <risa> ¿y qué, bueno, ¿Qué le vamos a hacer? ¿sabes? Hay que hacer despacio no para liderarse. Sí, sí, <risa> claro. Pues, yo me acuerdo que les daba cosas… Pegar cosas con el ah, celo, sí. que, que se arrancaba la pared. Que ¿sabes? no podíamos sí. pegar cosas en, en, sí. en, Los, en la pared. Los vi tan tiki miki ¿sabes? Que digo, ay madre, que <risa> <risa> y, y gente cayéndose las no sé. Una locura de concierto. Fue muy bueno, sí. Sí, sí, sí. Ya con la patada en el techo, ya seguro que sí, sí. sí, sí. A este se lo llevaron <risa> tocando, se lo llevaron ahí por el público. De hecho tenías el ojo hinchado y yo creo hostia, hostia, me dieron ahí. un hostión en, en un ojo <risa> tocando. Sí, sí, sí. Y, que, y cuando salí tenía esto súper rojo, hinchado. ¿Pero ¿Porque bajaste del escenario? Sí, bueno, bajé un par de veces, pero no sé, también me cogieron y, y bueno. No bajó, le bajaron. Me violaron casi, casi. Sí, sí. Hay ah, peña, o sea, mi madre me dice, oye, pero ¿a vosotros os molesta que os hagan esto? Que, o sea, ya, a mí también me lo dijo o sea, mucha gente. Están, estás tocando y te están subiendo al escenario y... No, yo creo que depende, ¿sabes? O sea, mientras a ti no te toquen los huevos, ¿sabes? Bueno, si son amigos, a mí, a mí me mola mucho. Sí, pero... Porque, por ejemplo, uno me hizo un placaje. Un placaje de rugby. <risa> <risa> a, a eso... Estaba ahí tocando, ahí flipándome, miro al cielo y salta el pavo así. <risa> pero, pero a eso me refiero, ¿sabes? Que... No Depende sé. de cómo estás tocando, tío, ¿sabes? Que a lo mejor te desconcentra. El, ya, pero el... da igual. No sé, yo… Bueno, a mí, a mí no me dijeron nada. Yo estoy Hombre, de... si te tiran <risa> encima <risa> la batería… Ya lo hemos liado, ya lo hemos liado, <risa> ya lo continúa. Hombre, el Iñaki, un colega, te tiró… Hay un vídeo que te sale ahí tirando. Sí, me tira algo, sí, sí. Eso, a eso me refiero, ¿sabes? Que hasta qué punto, yo qué sé. Y lo de ir a cantar y que le den ahí al micro, al palo del micro, y el micro te da un ostión en la boca, que bah, yo pensaba que estaba sangrando. Bueno, es que es lo que hay. ¿sabes? Está pero mola, mola esto, mola. esto mola, pero... Luego lo ves grabado y dices, ¡buah, qué bueno! <risa> un poco burrico pero, bueno. pero, sí, pero bueno. el <risa> ojo. Sí, sí, en el momento <risa> pensaba que perdía el ojo, pero... <risa> sí, sí. Estuvo muy bien, sí. ¿Con qué artista os molaría compartir escenario? Aquello que desde siempre quiero tocar con tal. Sí. Yo Propagandi. Propagandi. Ya, pero posibles. Pero, pero, no, no, no, no, no han dicho posibles, han dicho con qué artista. No, claro. Sí. O sea, puede estar muerto. Eh? No, claro. ¿Ah, sí? sí? sí. Cualquiera. Bueno, ya ni Joplin. Por, ya lo porre también. No, perdí vale. no. Perdí no. A ver, a, a mí, siendo más ob objetivo, más que así surrealista, me gustaría tocar con Pai Rats, que es una banda de Hungría que nos mola bastante hacer un rollo guapo así punk folk. y mm. Pero no sé, pero sí, propaganda y no FX, bueno, claro, sé qué te voy a decir. Barrelation me encantaría, con Barrelation me encantaría. Los Who, tío. ¿Los Who? Para romper cosas, más que nada. <risa> con los The Killers, ¿no? Con los… <risa> <risa> Con la Shakira, no sé. <risa> ¿Y en qué escenario o festival? ¿Escenario? Negroes. ¿Te imaginas? ¿Negroes? ¿Dónde bueno, está? No sé, yo nunca he ido. Tampoco, yo tampoco. No, yo tampoco, yo tampoco. Dice que la hostia, tío, la hostia. La puta hostia. No, no sé. A mí me gustaría tocar en un festival de estos, ¿sabes? Los que vienen un montón de grupos. Como en Viveiro, en eh, sí, Resurrección, una movida. Lumbreiras un o algo así. En Lumbreras, mm -hmm. sí. Un festival a saco, bestia de estos. Sí. Que vas con tu pase ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí, eso sí, me hablaría sí. mucho. Sí, que algunos se lo ponen ahí. En plan, oh, qué guay soy, ¿sabes? Colgando ahí. No, ah, sí, un festival así me molaría. Sí, sí, seguro que hay algo, una movida de punk folk. No, ah, sí. Seguro lo que sí. estará tomado por culo. Sí, hombre, claro, la cosa es que nosotros intentamos buscar cosas de nuestro rollo, ¿sabes? Porque todos, claro, acabamos tocando con grupos de hardcore siempre, porque mm. hay muy po hay muy pocos de punk folk. Mm. Y intentamos mirar a ver festivales, y sí, sí que hay, pero muy pocos, la verdad. Y, si hay, y, y los que hay están en Polonia o en Canadá, ¿sabes? <risa> sí. o en y, no, y no pagan el viaje, ¿no? <risa> <risa> no, no lo creo. O sea, Está jodida la cosa. <risa> Pero ya molaría, ya. Porque, bueno, ¿vosotros tenéis caché o, o no? ¿Cómo caché? por qué? Sí, cuando, por <risa> ejemplo, te, alguien nos tendencia? llama. Oye, estoy montando aquí un festival, tal, X. Bueno, es que... Bueno, sí, se Hay podría, varios. Se hay, podría se decir depende, que sí. Normalmente sí. Pero depende de, también de quién nos pretende contratar y de quién. Claro. De las posibilidades económicas de quien te pretenda contratar. No es lo mismo que te intente contratar un ayuntamiento, una asociación joven, que un. Yo qué un tío, por ejemplo, el tío de Madrid. Algunas veces hemos pedido que viajes, la estancia y las comidas por ejemplo. A ver, Y también un poquillo sí, de cuando, cuando, cuando salimos fuera siempre pedimos pasta Porque es lo que hay, ¿sabes? O sea, claro, el viaje y todo, pero el viaje, ¿no? depende de ¿no? donde sea, ¿sabes? Si paga el ayuntamiento, o aunque sea aquí al lado siempre Pues pedimos 500 o, o algo así, o 600 sí, sí. Pero si lo monta alguien que sabemos que no tiene posibilidades económicas, pues... Siempre claro, se a una asociación de jóvenes. O un casal, o una casa no, ocupa, pues, o si cualquier esa rañola, cosa... Españolas, ¿sabes que son colegas? Pues... Oye, que esto, pues, sí. Ahí os damos docena y os sí. invitamos a cuatro virras. Sí, pues, 60 ya está. pavos, ¿sabes? De puta pues, madre, ¿no? sí. Claro, claro. O sea, tampoco vamos de... Tenemos un caché y si esto, ¿no? No, no, no depende no, no, de quién, ¿sabes? Nada, o sea, Intentamos negociar un poco, que nos salga rentable a, e a ellos y a nosotros. Es ¿sabes? que sabemos que no te tienes que dejar pisar como músico tampoco. Claro. Pero también sabemos quién puede pagar y quién no. Ah, y que entendemos, entendemos el panorama musical como está. saber que no hay, no hay muchas subvenciones tampoco como para... Yo que sé, a, a un pavo de un bar no le vas a pedir 500 pavos por pues, decir. vez. Mira, chato, ¿no? ¿eh? Eso es lo que no me dan ¿no? ¿no? Pero dinero. Claro. ¿no? no, pero yo qué sé, si nos puedes pagar algo, oye... O sea, muchas veces decimos, oye, ¿tú qué, está, qué, qué ofreces? ¿Sabes? ¿Qué, o sea, nosotros pedimos alojamiento y ¿qué, qué nos puedes pagar? ¿Por 200 euros? Por 200 euros, ¿sabes? Yo qué sé. No sé. Que hay mucha gente que te regatea, ¿sabes? Que a lo mejor dices 500, no, 400. Vale. ¿Sabes? Sí, sí, y sí, a lo sí. mejor hubiese pedido 700 y... Me dicho, y te hubiera dado 600. Vale, ¿sabes? Es un poco así una cosa, pero tampoco vamos de superestar, porque no, Hay que entender también que bueno, tiene que picar el trabajo ¿no? también que lleva detrás el grupo. Claro, claro. Sí. Son muchas horas Son y, y... y es mucho trabajo. A ver, la gente yo creo que no es, no es consciente de lo que hay después de un concierto, por ejemplo. Tú tocas el sábado y acabas a las 2 de, de la mañana de tocar. bueno Acaba el concierto, pero mientras ellos se van a casita borrachos, Tú te tienes que quedar a descargar, borracho recoger también, todo, pero claro, borracho, o a ver quién se ha quedado sin beber toda la noche, ¿sabes? Uy. Para que no le pille la poli. Que han pillado, oh, que han pillado. A mí ya me han pillado dos veces. Hostia. Y, la fiesta de y descargar y volver a tu casa, no sé, es había, una final... Ha habido conciertos que hemos a, a la, vuelto a las Uy. seis, a las seis y media, a siete, ¿sabes? De descargar. Y dices, ay, mira, ese día, ¿sabes? Eso jode mucho. Claro, y dices, no, no nos hemos pegado a la fiesta ni nada, ¿sabes? Claro, a lo mejor tocamos a las tres o a las cuatro, los últimos, y... O dormir y, en la furgoneta. O dormir en la furgoneta. Es que te ahí, prometen, hijo, te o sea, prometen alojamiento y te dicen, no, pero es que... Es que al final no, no lo habían dicho. Sí, y cosas y sí, dormir en la furgoneta ahí cinco, ¿sabes? Pues ya miras tú, cuatro. Yo bueno, él, viviendo, él, él, en coche, ¿no? él anda durmiendo en su coche. <risa> durmiendo en su coche <risa> Qué suerte el cabrón. Que le huelen los pies. sí. <risa> la bueno, mejor ¿no? excusa, la mejor excusa. Sí, sí. Pero claro, pues, pues son cosas que tienen que pasar. Por el tiempo de antes, ¿no? Pruebas de sonido y todo. Sí, es un coño. Claro que, sí. que sí. el concierto y no empieza a las 11 gente. o a las 12. Pero tú estás ahí desde las desde seis de la, de la tarde. O desde, o desde de la las 4 o desde que quieran. No, sí, sí, es, es, es difícil, pero bueno, es, ya sabemos lo que hay y mira. Pero y tomas como un pequeño viaje. ¿eh? Sí. Encima siempre te dicen a una hora, por ejemplo, a las 4 de la tarde y hasta las 8 no empiezan las pruebas. ¿no? Y nosotros queda, ahí somos los, único, los únicos pringados que <risa> vamos en punto. Ahí, punto, ahí, espera, ¿y ahora qué? ¿Dónde hay un bar? Venga, claro, sí. es que... Uy. No te ¿Tenéis algún bolo próximamente? Sí, tenemos febrero, ¿no? tenemos muchos posibles bolos No bolos, o sea, posibles bolos <risa> Tenemos, a ver, en marzo tenemos confirmado eh, dos bolos en, Bueno, no, uno, bueno, hay que confirmar el otro sí. En Madrid el, En Madrid, que es San Patrick Y esta gente, no sé qué les pasa, que siempre nos llaman para San Patrick Se ve que ahí montan un festival de Punk Folk para San Patrick Y sí. siempre nos llaman Y tenemos una fecha ahí Tenemos, eh, po, posiblemente día, ¿no? tenemos otra fecha El viernes, o sea, sea viernes y sábado Tocar en Madrid, en dos salas diferentes Luego, ¿qué más? En, febrer, eh, en febrero, febrero un, En, con... en sabadell, sabadell Otro festival de punk folk Más cerquita, más cerquita, más cerquita sí. el, Que lo están montando un colectivo de grupos de, Que son punk Punk epic No, epic metal más no, Es folk metal así Más que punk, no sé Vamos a probar Me a ver, acabo de enterar <risa> sí, sí. ¿Qué más teníamos? A ver, uno en Gerona, que el típico pavo... Oye, ¿has visto el aún? Dijo, y no. no <risa> porfa, ¿a <qué> esperáis. Venga, vamos <risa> a conocer por aquí. Y yo bueno, pues ya te digo las condiciones. Está bien, la catedral está guapa. Sí. sí. <risa> eh, <risa> ¿Qué más? Teníamos más, pero no, no me acuerdo. Teníamos más cosas en el arbusto igual bueno, son bastantes ya eh. sí, sí no, sí. Yo, yo es un buen comienzo de año sí, sí, sí no la digo, verdad no, es que pero no. me hace gracia porque digo bueno podremos descansar después de la presentación podremos dedicarnos más a nuestros temas sí. y no sé. ya. ya ya han venido conciertos y ya no, parar no, stop no, stop hombre Me está para tirando. Sí. No, no, no, sí, sí, por, por mí perfecto, eh. O sea, de maravilla. Lo que el rollo, es. cuando queramos hacer el segundo CD y dedicarnos solo al CD, pediremos 3.000 euros <risa> por concierto. Si no, en plan, ¿3.000 euros o nada? Si no nos pillará ni Cristo. Ya. Bueno, ¿te imaginas que nos pilla uno? ¡Wow! Bueno, pues si sí, wow. cae, <risa> cae, Nos pagamos el CD. <risa> sí, nos pagamos el pero... disco, ya. Claro, claro. Ah, claro. no, sí, sí. Nada, tenemos, de momento tenemos bastantes cosas. Creo sí. Vamos haciendo. Bueno, ¿y algún contacto por si alguien nos quisiera invitar a un concierto? Pues. ¿Un mm, mail, un es preferible Es preferible dos. que enviéis en, en el Facebook de Dreamhunters o en el mail de Dreamhunters. Drink Dreamhunters.com mm -hmm. o en el Facebook. Un privado, ¿sabes? Que Porque ahí lo, miraba, lo o, miramos todos. Es donde lo miramos más. El MySpace está más muerto que… Tenemos cosas… Nosotros lo hemos actualizado un poquillo, pero… Es más, creo que nos han quitado el, fo el fondo por copyright. ¿Sí? Sí, y, y, y está asqueroso. O sea, el sí, MySpace… Sí, ¿Lo ves? Ah. Es que ni entran. Es que en mi grupo ni entran en MySpace, o sea. sí. Además de MySpace, no, no sé qué ha pasado. Había una revolución. Pero se ha abandonado. Todos los grupos sí. se lo han dejado, tío. Pero, pero muchos grupos que conocemos que no ya no entra tío, Ahora ¿no? está más de moda el Bancam El Bancam, sí Movías sí. de vez. Ah, pues no tenemos, eh Sí que tenemos, sí. él lo creo pero... Sí. <risa> ¿Lo, lo creé y... una foto de su culo y le, ¿no? Lo creé y dije, hala, venga, ya, ya está ya, Ahí se queda Somos famosos No tiene nada Que, que, que la se lleve solo <risa> sí. No, pues sí, Facebook y... y, y, y, sí, y que es lo que se ver. lleva más ahora La tenemos la eso, tenemos la Twitter, la Twitter, tenemos hasta Twitter Bueno, y daremos el teléfono móvil de, de Raja <risa> Ya que no sí. ha venido, lo <risa> jodemos le, le, le vais a comer la olla a ellos. No, va, da igual ver, Pasarlo, sí. pasarlo, sí, total Sí, bueno, pues, a ver, venga Ir hablando de mientras que lo busco Podéis <risa> hacer una llamada si queréis Raja chupa pelotas aquí 689392554 2554. Bien, para favores sexuales. A <risa> no, vale, partir de las dos. Pero son los hombres, eh. <risa> Abierto a todos. <risa> ¿qué ¿Qué eh? o sea, pues muchísimas gracias, ¿no? Por haber venido este ratico aquí. Bueno, sí, gracias, gracias. A, vosotros a vosotros por hacernos la entrevista. Claro. Que nos hace sentir un poco más famosos. <risa> <risa> No sé, esto lo escuchaba todo el mundo, ¿eh? Todo, aquí al estrellato. Sí, sí. <risa> o sea, a mí me acaba de enviar un mensaje de mi novia de palo. Pero esto, ¿dónde lo dan? ¡Coño, me <risa> lo no encuentre Tú cállate de grupis cabrón. No. Ah, no, no, espera. ¿Estáis hablando ya? No se oye nada, no sé qué. Y bueno. Ay, ah, es que estaban muteados los micros. <risa> fallo del directo, fallo del directo. ¿eh? O sea, pues nada, ya más adelante, a ver si por aquí también por el generador sí. os podéis pasar algún día. Sí, ah, ¿eh? claro. Que se hace a conciertillos también. Sí, sí, Bueno, yo ya he venido alguna vez. Hmm. A verlo, ¿no? A, a verlo, a verlo. Ah, vale. <risa> no, es que soy, soy cantautor en mis ratos libres. <risa> o sea, pues, muchísimas gracias, como decíamos antes. Y bueno. Sí. Bueno. ¿Se ¿Si me puede contar algo? De bueno, nada. quería preguntarte una cosa, Wonka. Eh, ¿La relación con Vivi Anderson? <risa> <risa> ¿Es, es, ¿Es cierta o...? Me lo han preguntado o antes ¿o es un, ¿Sí? Sí, sí. Y sí, le he dicho, salgo en YouPorn. ¿Hmm? La segunda <laughs> página <laughs> <laughs> Vale, vale, vale Vale, me la apunto. Eso sí que, le, le eso le el sí el bueno. que es famoso, eh, tío. <risa> Yo por categoría, eh. Ahí. Bueno, solo en las buenas páginas. <risa> nada, pues eso es decir que es un placer y. Gracias. Y nada, que tenéis aquí nuestro disco, With My Crew, que lo hemos sacado hace nada. Mira que hace tiempo lo hemos grabado, pero. Sí. Lo hemos sacado hace nada y que esperemos que suene por aquí algún día. Sí, sí. Vale. Ahora lo ponemos, ahora lo ponemos. No ponmele, meter presión, eh. Bueno. <risa> <risa> Pues nada, pues espero que os guste el disco y nos vemos en un concierto o lo que sea.